Vamos a conversar unos minutos con el concejal del Frente de Todos, Nicolás Carrillo, a cuenta de, de esto que comentábamos hace un rato, no los siniestros viales que lamentablemente se siguen sucediendo sobre Avenida Lungui y Carrillo es uno de los que presentó un proyecto eh, en ese sentido, no para tratar de evitar dichos siniestros. Nico, bienvenido a, a la radio. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buen día Guillermo, ¿cómo estás vos? Muy bien, muy bien, acá estamos con, con Beto Cuchan ¿eh? para charlar un, un ratito. Bueno, eh, ¿en qué está ese trámite, en qué eh, etapa administrativa en el Consejo Deliberante el proyecto que presentaste para hacer mano única a un tramo de Avenida mira Mirá, eh, es una propuesta obviamente eh, en el que como decís vos, tiene muchas aristas, digamos, la avenida Lung entre otros ingresos y egresos a la zona oeste de Tandil como Quintana, Figueroa, Beiró, eh Torres García también siendo más para lo de movilidad, Cerro mm -hmm. Elena presentan múltiples problemas eh, y la verdad que muchos escollos para la, la movilidad urbana en lo cotidiano, sí. Con respecto a la, la Avenida Lung y sabemos que hubo una persona que falleció, hay siniestros permanentes. Y hacemos una propuesta que la ponemos a consideración de un debate con las autoridades del municipio, con las autoridades de tránsito, con las de infraestructura, eh, porque vemos que, que, hay, que hay que empezar a resolver cuestiones que lo peor es dejarse estar, digamos, que, que no suceda nada, no tomar intervención, no problematizarlo. Creo que proponemos una verdad relativa a nosotros, pero no, nos parecería bueno poder discutirlo con todas las áreas, esto es lo que también proponíamos en el proyecto que claramente tiene la intención de hacer una sola mano eh, desde José, desde el general Luis María Campos en dirección hacia el centro, uh -huh. digamos, Lungui, desde el parque industrial en dirección al, hacia el centro de la ciudad, por el angostamiento que tiene la avenida, por la facilidad en la que eh, se movilitan los vehículos, por el transporte público, porque hay vías alternativas de... Eh, en dirección a, hacia el parque industrial, como puede ser la apertura de la calle el más fuerte o cambiar la dirección de la calle Cabral. Eh, creo que hay muchas variables que se podrían tener en cuenta para esta situación y que esto sirva de puntapié para empezar a problematizar la, la situación de la movilidad urbana que vemos a diario con gestión, vemos a diario lo que lo sufren los vecinos para poder cruzar la calle, para poder movilizarse. Eh, vemos la problemática de las motos ahí vemos también que otras arterias que, que podrían servir para de como sales garcía hoy tiene un abandono muy grande no tiene veredas no tiene luminaria y bueno eh, hasta el día de hoy sigue en el área de Luciano lafo que no no ha contestado este pedido no no, no, no no ha dado respuesta así que bueno estamos seguimos a la espera de la expectativa y a la espera también de que no tenga que suceder algo grave para que se, se problematice este tema porque las cosas graves ya sucedieron digamos no y creo que no hay que seguir esperando o sea que el secretario encargado del área de, de obras públicas no respondió digamos no no no acusó de recibo de, de, esta, de esta propuesta de este proyecto yo lo vi personalmente hace 15 o 20 días aproximadamente en una reunión por, por los problemas de agua que hay en diferentes barrios uh -huh. eh, él me comentó me dijo, acá me llegó tu proyecto eh, pero bueno no no no no me dio más indicios de si lo había estudiado, si tenía algún dictamen, alguna opinión al respecto, así que bueno, seguramente esta semana eh, vendí una nota o me acerqué para preguntarle si va a tomar alguna determinación al respecto porque no, nos parece acuciante y que hay que resolver con rapidez esa situación, digamos, ¿no? Justamente porque creo que hay hay alternativas partibles, hay alternativas interesantes y que justamente es una zona de, que presenta hay mucha congestión, que además diillermos como si hay muchas aristas. por ejemplo a los vecinos de la avenida lunghi eh, se les pidió un retiro de frente históricamente por el plan por el pdt tiene un retiro de 8 metros digamos sí, sí, sí. Eh, hoy no lo pueden utilizar estos vecinos le pidió ese retiro históricamente por una hipótesis de ensanchamiento de esta uh -huh. avenida no entonces hoy no tenemos ni una cosa ni la otra ni los vecinos pueden construir eh, y, y ampliar sus viviendas digamos eh, que, que sería muy importante para ellos digamos no poder realizar esta ampliación esta inversión ni tampoco tenemos propuestas de ensanchamiento, ni digamos no hay ninguna propuesta al respecto y obviamente me parece que ese es el, el peor escenario, creo que tomar una resolución de que, que se va a hacer finalmente con eso, que si se le va a permitir a los vecinos ampliar su casa, si se van a ensanchar la avenida, si va a seguir como está, eh, claramente la, la situación actual no no no es conveniente porque el problema tiende a crecer, obviamente cada vez hay más vehículo, cada vez hay más tránsito, cada vez hay más accidentes y eso no es bueno. Se me ocurre repasando la zona, la, la avenida, por ahí la conoce más dice porque la recorre todos los días, ¿no? Eh, uno pasa permanentemente, pero por ahí no no tanto como el que vive sobre sobre avenida Lungui o, o en las cercanías. Pero eh, es cierto lo de lo, lo que vos decís del ensanchamiento, pero no sería para todas las cuadras. No, eh, porque las Jujuy, últimas dos, ¿no? No, es entre... O tres. No, eh, las últimas tres sería de Jujuy a, a Avenida acá. del Valle, ¿no? Eh no, no, es, no, exactamente, yo fui a Campos, claro. A Campos, sí, sí, sí, Tampoco eh, solucionaría eh, el problema. No, no, no, claramente, no, no, no, no sería una solución. No. Lo lo a colación porque claramente desde Chieno, digamos, hasta María Campos uh -huh. por el PTA hay un retiro de frente, digamos, de 200 m. Y es algo que quedó, digamos, sí, sí. que quedó desfasado de la realidad, que quedó anticuado, que, que hoy es justamente, o sea, un frentista, o que compró un lote, que o sea, construyó una vivienda, uh -huh. se le impide usar 8 metros de frente, uh -huh. eh, son, la verdad, muchos metros cuadrados. Eh, digamos, en ese momento, cuando se construyó, con esta hipótesis de hacer una avenida más ancha, que eso no va a suceder, digamos, seguramente no va a suceder. Entonces, también se tiene que tomar una resolución sobre este tema, digamos, una avenida justamente muy angosta y creo que no es conveniente que siga haciendo doble mano por por lo que sabemos, por lo que lo vemos a diario, ¿no? por lo que se ve todos los días es que es imposible transitar. Hay dos ingresos, como ustedes saben, a la avenida, digamos, que por Pizorno y por Cheno, digamos, mm. y la verdad es que es caótico, ¿no?, los giros a la izquierda en estos ingresos y egresos, eh, digamos, estamos hablando de que también transita el, el transporte público. Sí, sumar a Jujuy, también, también. que complicadísimo. Sí, la única sí, ventaja hay diagonales que entran también desde el, desde el barrio Mirage digamos la verdad velocidad muy alta también sí. pero la única eh, ventaja eh, que tiene jujuy quizá es que tiene conectas bastante amplias y entonces a vos te haces frenar sí o sí cuando venís por la por lungi pero igual no, no, igual es difícil no, sí. no es complicado. Sí. Complicado. además veremos el deterioro que tiene el asfalto la no. falta de semforo sí, digamos claro. la falta de señalética sí, sí. Son muchos factores sí, sí. Es, es, es, la verdad que digo son temas que Y uno tiene que tratar con, con determinada urgencia. Porque son temas que, que eh, hacen, digamos, al, al bienestar de la gente. Ha habido fallecido en y la el, zona. Y, y, y, y, y yo me estoy fijando acá y tengo más o menos idea de que eh, este proyecto está presentado desde mediados de marzo. Claro. ¿No? Eh, eh, no estoy errado, Nicolás. Desde mediados de marzo está eh, presentado. Sí, un poco proyecto. antes también. Bueno. Digamos, estamos ya Mínimo. en mayo. Mínimo. Sentarse a conversar claro. Sentarse a conversar y ver de qué manera se puede resolver esto. Sí, o decirme, no no me interesa eh, Prefiero que se mantenga doble doble mano Y está no, bien No al lugar, y bueno, después serán, bien serán responsables los De que lo tomen, que pase De lo que tomen las decisiones, ¿no? Pero, insisto Bueno, igual, a ver, no tomar una determinación También es una decisión, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, claro. Sí, sí, sí, sí. Pero sería bueno, si mejor decirlo, de me parece Sí Sí, pero tenemos bueno. otro aspecto ahí digo pero solamente para ubicar en la geografía no uh -huh. la, la apertura de la calle de Moscone, otro tema hartamente dilatado sí. también no con el paso a nivel el paso a nivel uh -huh. que la verdad uh -huh. que también se desconocen que está usado porque había, había ministro había ofertado el dinero no sé, quizás, digamos la obra está pagada no sabemos la situación de las de las distintas uh -huh. licitaciones sabemos que hoy la, lo que esta calle veró y igual que Quintana, digamos, entre lo que es Pujol eh, y La Valle, eh, son zonas realmente complicadas, ¿no? Sí. Y la, la apertura de la calle de Mosconi, la verdad que facilitaría mucho eh, esa cuestión, pero bueno, digo, para ubicarnos también en esa zona, y en, le, en, le, en, la, en, la, en el otro vértice, Torres García, también es una arteria muy usada por toda la gente de Cerro Leones, de La Movediza, y de quienes van para allá y vuelven, y la verdad que tiene un abandono muy grande, porque bueno, hay mucha gente... de, de concurre a la escuela sí. de, la, de la avenida Juan B. Justo y lo hace caminando, sí. lo hace en bicicleta y no hay luminarias, claro. no hay vereda. Eh, creo que, que, que es urgente hacer un, un replanteo sobre la zona y creo que Lungui sería la arteria principal para problematizar sí. y empezar a mejorar. Además, digo, hay números que son, eh, que causan eh, eh, alarma, digo, hay más de 100.000 vehículos en Tandín. Y sí. Digamos, el bueno, mar... dicemos, eh, y sí, además va a crecer esto claro, digamos, ¿no? va, Sí, marina. va ah, creciendo claro. Nos gusta sí. o Digo, tenemos los problemas de una ciudad grande Digamos, 150.000 habitantes eh, Que es la que más creció De censo a censo En el interior de la provincia de Buenos Aires Va a seguir creciendo Y yo creo que, que tomar medidas eh, Con urgencia no y que Hay que... ejemplos en los que se ha tomado medida Como eh, cuando vos vas a Aeronáutica Argentina Para el lado de Villa Irre Claro Ahí se resolvió. Ahí se resolvió. A, a, a pesar de críticas, sí, enojos y, y que, que no todos ¿Sí? estaban de acuerdo. Con vigila hacia arriba. Pero claro, se, avanzó. ¿Sí? ¿Sí? se avanzó. O sea, acá tranquilamente se puede hacer lo mismo. No sé, hay que buscar la forma. Por eso no sé si era el almo fuerte o, o eh, la la la calle abrir o, Cabral, abier, o lo que sea. Cabral, o eh, otras alternativas de eh, ver si eh, hacer dos manos para un lado y, y dos para otro. Eh, como, se hace, como tiene Mar del Plata, digamos. Eh, Mar del sí, Mar del, Mar del Plata, Plata, Plata en varias zonas tiene. En, ¿tien? en varias sí, zonas sí. tenés, tenés eh, sí, sí. calles consecutivas que tienen el mismo sentido, sí, sí. ¿no? En el mismo sentido. Eh, Nico, eh, pero además eh, de, de lo que tiene que ver con, con Lungui, ¿también hay algún algún proyecto dando vueltas por por taxis y, y, y micros, puede ser? Sí, mira, con respecto a colectivo, tres proyectos digamos, que obviamente los lo trabajé en conjunto con con quienes más saben de esto, que son quienes manejan los colectivos, digamos, los choferes de las distintas líneas, uh -huh. donde marcamos los puntos más acuciantes uh -huh. de, en lo cotidiano del transporte público uno es sobre la calle sobre la línea amarilla que hoy va, digamos, recorre la avenida del, del Valle y dobla en Taspeña, es un giro ilegal digamos porque por ordenanza no se puede hablar a la izquierda donde no hay que <coughs> más por orden avenida Exacto. y propusimos bueno que, eh, que haga dos cuadras más Eh, para que pueda circular en la calle Beiró, que donde sí hay semáforo, además que eh, eh vamos, el, el problema de se ha empeorado. Primero, giro a la izquierda y segundo, lo que es la concentración de la escuela y el jardín de Deonia y el mercado CI sí. en la esquina Durquiza. Eso era, es un problema cotidiano de colas de dos cuadras de automóviles, peleas de todos los días, accidentes. Eso lo hemos hablado tanto con las con el jardín como bueno con los choferes y demás y hay un acuerdo amplio sobre este tema y creo que es una ordenanza que va a avanzar digamos Eso es un aspecto puntual de una zona pero un tema muy muy dramático en lo cotidiano eh, la, el jardín también de acuerdo digamos porque la congestión de era de todos los mediodías y a la entrada la, la salida del colegio era muy grave y otra específicamente es por el tránsito también tiene que ver con los semáforos de las cuatro avenidas lo que es eh, marconi España, Avenida Colón, Santa Marina. Esto es uno de los pocos casos, casi a nivel nacional, donde cuatro avenidas en todos los semáforos se puede volar a la izquierda. Eso genera un gran problema de la un derrumbe de la velocidad comercial muy grande de los colectivos, digamos, que con una espera de 80, 90 segundos, además realmente tenés que esperar más de un semáforo porque tenés 20 segundos para cruzar y no llegás a, a poder alcanzar ese semáforo, ¿no? Por las las grandes colas que se generan, y en este nuevo pliego además se suma un problema más que sobre la avenida Santa Marina van a transitar tres líneas de colectivo, ¿no? te vamos a tener tres líneas de colectivo montado sobre una misma arteria uh -huh. con un semáforo de 20 segundos, digamos, ¿no? Entonces esto va a generar una congestión mucho mayor. Lo que estamos proponiendo es que, que se tiro a la izquierda, que es bastante inédito, digamos, en lo que es la, la región, eh, pueda ser eliminado, digamos. Esto con, digamos, con un acuerdo también con los choferes, también lo plantea la, la Cámara de Transporte, y bueno, me parece que es, es conocida eh, la zona. Eh, esta, esta es, es un muy tema muy difícil para los peatones poder cruzar la avenida, digamos, porque tenés muy poco tiempo y, y tránsito muy grandes Es un tema fuerte. Es, eso ha sido estudiado. Yo recuerdo cuando se implementó, eh, se trató de darle onda verde a todo lo que es esta... Eh, avenida de ingreso a la ciudad hasta hasta lo que es el Calvario eh, se hablaba de la posibilidad de tener una onda verde en, en todo el ingreso a la ciudad pero había habido un grupo de técnicos especializados que habían evaluado hasta los tiempos que demandaba el corte de cada eh, semáforo para permitir llegar con onda verde a una determinada velocidad pero es cierto, lo de los giros es real los giros a la izquierda te genera en, en las cuatro avenidas hay grandes en lo que es la esquina de la, de la escuela de la escuela 2 donde sí. está el jardín de infantes es, es un lío permanente salvo un feriado y o en horarios que no son picos si te quedás ahí colgado como dice Nicolás en, en, en capaz que dos o tres pasadas de cada semáforo hasta poder dar la vuelta y sí, además esto te insisto como estamos en zona escolar y Eh, imagínate, eh, tenés que cruzar tenés banda verde, digamos, con una velocidad muy alta donde hay muchos chicos, muchas mamás y papás que van a buscar los nes que cruzan caminando y uh -huh. tenés 20 segundos para hacerlo eh, la verdad es que la banda verde ahí, digamos, en esa esquina se rompen todos los manuales, sí. ¿no? porque justamente las colas son muy grandes y no... Uh -huh. sí, sí. y, y no, sucede, no se puede cumplimentar esa idea. Es ahí, Stivalieri, lo que me comentó, que bueno, que iba a recuperar un informe que ha hecho Rizzo en su momento, que es funcionario municipal que también es colectivo que es quien lo propuso pero bueno había que estarper estaba de acuerdo el radicalismo en problematizarlo y después un, un tercero que marqué, que también un poco estancia de los choferes que es algo que bueno tandil lamentablemente no tiene ordenado que pareciera es más suyos y costumbre no están determinadas las paradas de las seis líneas en tandil hay muy pocas que están determinadas por ordenanza y las demás se fueron estableciendo eh, por por ...por sentido común o por usos y costumbres... Eh, ...y creo que sería bueno que estén todas establecidas... ...de las seis líneas planteamos el conjunto... ...un montón de paradas... ...pero además centralmente 15 puntos... ...que son los más álgidos en lo cotidiano... ...que son puntos centralmente de la zona central de la ciudad donde no hay cartelería, donde solamente hay un cordón amarillo y pasa que los vehículos estacionan, muchas veces los vehículos tampoco tienen la culpa porque no ven el cordón o no saben de qué se trata y estacionan sus autos, entonces el colectivo tiene que parar en la mitad de la calle, subir y bajaron los peatones ahí, entorpecer el tránsito, genera accidentes, y lo que pedimos es más, más señalética, de ¿no? las parada de colectivo un poco para ordenar la, la cuestión en lo cotidiano, que es otra cosa que genera derrumbe, la velocidad comercial y muchos problemas de tránsito. Muchas gracias, Nico, por tu tiempo. Gracias a ustedes por el lugar. Muy bien. Eh, Saludos. Nicolás Carrillo eh, Nico, es el concejal del Frente de Todos. Eh, y, um, me llamó la atención el tema del, de este proyecto para sí. evitar los giros a la izquierda. ¿no? En claro, las, en las eh, fuerte. La izquierda. Eh. Sí, sí. ¿Sí? sí. ¿Eh? Eh, porque la verdad que uno no, no, no, yo no había reparado en ese... Pero en ese, es real, es real.